Ser o quisste com teu amor E não me permitis seduzir Tu le abraças, pe ho Me, oh me senti seguro Más que a nadie te deseo a ti, ha saciado toda mi necesidad. Y yo me entrego entero a tu amor. Jesucristo eres tan fácil. Canta conmigo te anhelo mi deseo es amarte y darte todo a ti tú eres mi vida y por siempre yo te Sus. La segunda que compuse Mientras Randall tocaba su tarola Fue en Chihuahua La ciudad de Chihuahua, Chihuahua Y mientras él Daba tamborazos Qué interesante que estas dos canciones son Uy Esos fuegos pirotécnicos No estaban planeados Estos dos cantos De prueba de sonido De batería Son dos cantos muy tiernos Quiero asegurarles que pruebas de sonido y batería No son nada tiernos Pues la prueba de que el Espíritu Santo Puede hablarte No importa cuándo Pueden decir amén En medio de la tormenta Porque una prueba de batería Es muy similar a una tormenta <risa> Ya le saqué mucho jugo ¿sí, a la... Ya, ahí está. Pero en medio de la tormenta el Espíritu Santo te puede hablar. Como me habló esta tarde en Chihuahua, Chihuahua.